La Glorieta con r o s m a r i a Alonso. Pues estamos ya en la segunda parte del programa La Glorieta. Vamos con la entrevista del día. Hoy queremos hablar del futuro del CAMDELCHE porque,、eh, aparte de los problemas que tiene, Que ya saben que llevamos años reclamando ese agua que no llega o que se recorta por los trasvases. Eh, tenemos eh, una bolsa de dinero que llega de la Unión Europea, las subvenciones europeas y un proyecto que se llama o se ha bautizado l í d e r que va dirigido exclusivamente para mejorar las condiciones del Candelch, las condiciones del medio rural. Y hay en 2026 una asociación, un grupo, como quieran llamarlo, llamado GAL-ASIR, Grupo de Acción Local ASIR, que precisamente se dedica a canalizar esas ayudas, a dar la información y asesorar a los agricultores y regantes sobre lo que pueden hacer con ese dinero que está ahí esperando a que llegue al Campbell. Hay una gerente en ese grupo. La pasada semana vimos una de sus iniciativas, la charla que junto con ADR se dio a cabo... a ...se llevó a cabo en el centro de congresos y que estuvo dirigida para los productores para mejorar sus ventas, ese producto cero, ese producto de proximidad. Y también en esa misma charla se presentó una nueva convocatoria porque llega más dinero. Para los proyectos líderes, para las subvenciones europeas. Es algo tan importante que por eso tenemos aquí a la gerente de Gal Asier. Ella es María Jesús Torres. Bienvenida, María Jesús, al programa La Glorieta. Muchas gracias, Osmed. Bien, son temas muy importantes. La... Luego hablaremos de lo que se ha conseguido desde 2016. Desde que está este grupo de acción local tramitando las subvenciones europeas y facilitando, es como una ventanilla n o para facilitar a los agricultores、eh, ese dinero europeo. Luego haremos un recuento de, de lo que se ha conseguido, pero vamos a hablar de lo inmediato, de lo que ustedes presentaron la pasada semana en el centro de congresos. La nueva convocatoria líder, ¿qué oportunidades nos trae para cualquier agricultor que nos esté escuchando o cualquier emprendedor que quiera? Apostar por el c a m d e n c h Efectivamente, lo has enmarcado muy bien.、Eh, el programa LIDER es un programa europeo、eh, dentro de lo que es la política agraria comunitaria, en lo que digamos su segunda pata, en lo que es el desarrollo rural.、Eh, de una forma paralela a lo que son las ayudas a la producción agraria, hay otra, otra línea que es donde está LIDER. Donde lo que se pretende con ese dinero es diversificar las rentas de la gente que vive en las zonas rurales. Evidentemente, esa diversificación pasa por、eh, complementar lo que es、eh, la rentabilidad de las explotaciones agrarias, que, como bien has indicado,、eh, no pasan por su gran momento y es un problema muy importante el que seamos todos capaces, no solo las zonas rurales, sino las del medio urbano, de entender. La necesidad de, de mantener ese sector agrario y, y, y la agricultura, que nos ha dado un poco la identidad y, y el patrimonio y la, y la cultura de lo que somos. Y bueno, en principio el programa efectivamente ha durado, ha, ha tenido un primer líder uno, digámoslo así, desde 2018 hasta este año que finaliza. Y, pero sí tenemos una gran noticia y es que ese programa、eh, nos ha vuelto h a s i d o concedido de nuevo. Debe、para 2023-2027,、eh, con 2 millones de euros、eh, de financiación. Tengo que decir que bueno, el Grupo de Acción Local representa más territorios、sí. del medio sur de la provincia de Alicante y de otras comarcas, pero bueno, hay un elemento fundamental y muy dinámico que es el campo de Elche. De, de ese campo de Elche hay 20 pedanías que están definidas dentro de lo que es la política agraria comunitaria como zona rural. Y por lo tanto, son、eh, su población、eh, beneficiaria de ese programa de ayudas. El programa de ayudas, como digo, no va directamente para la producción, porque eso va en la línea de la PAC directamente. María Jesús, has comentado 20 pedanías, pero hay más. Sí, hay más. Entonces, ¿quedan fuera algunas de ellas? Quedan fuera las, no, las grandes. Las grandes. El Altet,、ah. el Torrellano Alt,、eh, La Marina.、Eh, porque se consideran、algunos. núcleo bueno, urbano. Sí, bueno, se consideran con población y un tipo de、mm, modelo económico diferente. La verdad es que no. Es un poco, personalmente puedo decirte que me parece algo absurdo. Evidentemente, la parte costera lo entiendo, pero no entiendo otro tipo de. Pero bueno, bueno, esas son las condiciones que nos han dado para jugar a esto y bueno, pues intentamos beneficiar lo máximo posible. Claro, por eso aprovechasteis la charla para mejorar la venta de proximidad,、eh, para presentar a esos agricultores en el centro de congresos es, ese dinero que tenéis. Sí, ¿Y ver... ese dinero,、eh, qué proyectos son los que,、sí. los que se pueden financiar con ese dinero? Ya os digo que el objetivo fundamental del programa es la diversificación económica de las zonas rurales. El objetivo es batallar contra la falta de inactividad económica, de la falta de rentabilidad de la producción agraria, por lo tanto, lo que nosotros incentivamos es. Que tanto los agricultores como la gente que no es agricultora pero que vive en el medio rural、eh, p u e d a generar nuevos proyectos de emprendimiento,、eh, nuevas formas de trabajar, complementar las actividades agrarias con otro tipo de actividades como pueden ser las turísticas, la agroindustrial, que es muy importante, lo que es la transformación del producto, el incorporarle valor. Eh, generar métodos de comercialización diferentes. Nosotros tenemos mucha、eh, tradición de lo que son los mercados, y、eh, aquí en la ciudad hay muchísimos,、eh, pero tenemos que darle una vuelta también a, a, a, al montón de consumidores que están concienciados cada vez más en que hay que consumir lo local, lo tradicional, lo ecológico, lo sostenible. Están, hay, hay un modelo de consumidores cada vez más concienciados con esta. Y creo que nosotros no estamos aprovechando ese tirón de ese, de ese perfil de consumidor para, para intentar conectar, una, que haya una relación más directa en lo que es el que produce con el que consume. ¿Cómo que no se está aprovechando? Tenemos así como más de una docena de mercadillos que los agricultores、eh, venden sus productos、sí. en los mercadillos. ¿Esto no está funcionando? Sí, a ver, funcionar está funcionando. Lo que pasa es que, bueno,、eh, yo no sé todo, si todos los productores de los mercadillos están、eh, vendiendo productos del Camdelch. De ya.、Yeah. Y tampoco sé、eh, si hay, hay otros consumidores.、Eh, yo no soy capaz, no, no, mi vida laboral no me da posibilidades de, de ir al mercado. Ya.、Yeah. Los horarios, a lo son mejor aprovecho、pésimos. el sábado o el domingo, pero、mm, no. no entra en mi práctica. Entonces,、eh, yo creo que tenemos que trabajar un poquito más en eso. Ya digo, basándonos en que hay una tradición real de que nosotros hemos comprado en los mercadillos siempre claro, y, claro. Para, y es un elemento fundamental. Pero yo creo que podemos trabajar、eh, en otras líneas. Antes habíamos comentado el tema de la venta online, pero. Eh, los grupos de consumo,、eh, grupos de consumidores que se organizan con agricultores para poder、eh, tener una, una relación permanente de consumo. Estás hablando también de cooperativas. Sí, bueno, serían cooperativas en este caso de consumo, pero bueno, hay algunos ejemplos en la provincia de Alicante relacionados con el producto ecológico,、mm. que también tenéis, hay muchísimo aquí en el campo delche. De Eh, que hay organizadas cooperativas de productores agrarios que tienen su, su grupo de consumidores permanente y la gente consume、eh, el producto de lo que es la temporada. ¿Qué, qué renta media tiene el agricultor en el Cambres? ¿Baja? Lo, lo habéis, ¿Habéis hecho un estudio? A ver, nosotros directamente no hemos hecho ese estudio, pero evidentemente no hace falta ir al detalle para saber que. Creo que todos somos conscientes de las noticias y de la información,、eh, pero evidentemente hay que pasar un poco a la acción en el sentido de la escasez de agua y de la rentabilidad agraria está a h í、mm. Eh, luego hay unos condicionantes sobre el cambio climático y una serie de normas a cumplir que también están ahí.、Eh, yo propongo bueno, pues coger eso como condicionantes y ver hacia dónde podemos eh, funcionar eh, buscando otras fórmulas de hacer. Pues vamos a ver cómo han funcionado, porque claro, estamos hablando del futuro, de la supervivencia de esos agricultores. Si no hay rentabilidad, no hay futuro. En estos años, con el primer proyecto líder, ¿qué se ha hecho en el Camp Delch? De pues mira,、eh, para serte sincera, del tema、uh, agroalimentario no hemos apoyado ningún proyecto en el Camp Delch. De ¿Eso significa que en la segunda parte vais a hacer más hincapié en este aspecto? Nosotros sí, el, hemos empezado a hacerlo, por eso hicimos la charla el otro día y estamos aquí intentando difundir un poco el trabajo de LIDER. LIDER básicamente lo que apoya es inversiones dirigidas a actividades no agrícolas dentro del medio rural.、Uh -huh. Cualquier actividad que sea compatible con instalarse en el medio rural, ya sea eh, eh, huerto. Quiero decir,、eh, suelo no urbanizable o casco urbano、mm -hmm. de las pedanías, me、mm -hmm. refiero. Sí, ¿vale? sí. Entonces, nosotros aquí hemos apoyado、eh, hasta 19 proyectos、eh, que han sido tanto, nosotros apoyamos、eh, tanto públicos como privados para empresas como para asociaciones u organizaciones y asociaciones que están en el Camp Delch. La idea es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, por lo tanto, optamos tanto a proyectos públicos como privados.、Mm -hmm. v a l e Eh, se han otorgado u n a s 400.000 euros de ayuda en esos 19 proyectos. Y bueno, puedo decirte que el Ayuntamiento de Elche ha, ha presentado siete proyectos dirigidos a lo que es la adecuación de centros sociales de determinadas pedanías, también a mejorar lo que es la infraestructura、eh, Wi-Fi、uh -huh. para dar servicio a los ciudadanos en esos centros sociales. Y bueno, también hizo una pequeña iniciativa con la Asociación Valla Lloves de Elche, de, de, la, de las Vallas,、uh -huh. perdón,、eh, donde esta asociación、eh, se hace cargo de organizar una serie de rutas con bicicletas、eh, por todo el campo de Elche, sobre todo por su pedanía,、eh, incorporando de alguna manera alguna alternativa turística y de ocio、uh -huh. para la gente joven y para la gente mayor de allí, de ese territorio. A mí lo que más nos interesa sobre todo son los proyectos privados, los、claro. que generan empleo y negocio y actividad, porque básicamente de lo que se trata es un poco de mantener, crear empleo y mantener actividad económica son las bases fundamentales para que la población se mantenga y la gente joven quiera seguir viviendo en el medio rural. Bueno, ahí tenemos proyectos como la Finca San Ramón,、uh -huh. eh, el Camping Loma de, de Balsares.、Uh -huh. Eh, tenemos un proyecto que le apoyamos a una SAT、eh, que enfrentó el problema de las podas.、Uh -huh. eh, en vez de quemar, porque cada vez está más complicado, pues transformar en lo que serían las astillas que utilizamos para las chimeneas.、Yeah. v a l e Hacer、uh -huh. un, un proceso, no solo se trata a lo mejor de. De que el producto agrario solo se pueda utilizar para vender o transformar, sino también para reutilizar o sea, algunos empresa, de, los, de los subproductos, claro, problemas、sí. que tiene la propia productor agraria. ¿no? Convertir、eh, los restos de poda en algo útil. Sí, también tenemos a Alicia con Naturalicia, un proyecto muy bonito que también se ubicó en las vallas. Las vallas, digamos que ha sido el que el más proyectos ha. Colocado, no sé si es porque tiene un casco urbano ciertamente activo y habían locales para poder alquilar y montar negocio.、Eh, por pero bueno, por eso sorprende que el a l c e t o Torrellano se haya quedado fuera, porque、eh, con más locales、eh, se, sí, se puede pero hacer. Pero sus condiciones para considerarla rural, eh, eh, ya. seguramente escapan. escapan. De las condiciones europeas.、Correcto. Bien, tenéis entonces Alicia, un proyecto, supongo Naturalicia que... es un proyecto de un obrador、eh, donde se desarrollan、eh, productos cosméticos、uh -huh. y de belleza、eh, con aceites esenciales y con productos ecológicos como base de producción. Y bueno,、uh -huh. ahí está Alicia con otra persona más que ya ha incorporado, pues produciendo y vendiendo algo diferente. Uh -huh. difícil En un mercado que cada vez está más complicado, pero la verdad es que le está poniendo mucho. Y luego hay otra cosa que también quiero comentar que son proyectos tecnológicos. a ¿Ah, sí. Que, que seguramente、eh, basados en dar servicios tecnológicos a otras empresas. O sea,、eh, a, en el momento en el que las infraestructuras de lo que s e a n de telecomunicaciones funcionarán estupendamente en el medio rural,、eh, ¿por qué no se pueden montar? Actividades tanto de autónomos, profesionales, gente que necesita pequeños despachos de en cualquier、uh -huh. lugar del, del mundo、uh -huh. y, ¿por qué no, en el Camp Delch?, de para dar servicio a otras empresas、claro. a nivel、eh, bueno, vosotros, de teletrabajo. b y... o vosotros habéis conseguido con, en la primera convocatoria del proyecto、eh, mejorar las telecomunicaciones、eh, uh -huh. con, eh, eh, subvencionando los proyectos que presentó el Ayuntamiento.、Uh -huh. Está, ¿Cómo está ese tema en todas las pedanías?、Eh, ¿O solamente muy pocas? ¿Las、eh. vallas, por ejemplo, es una de las que se ha visto beneficiada con, eso, con ese no, dinero? Se han ido a, a pedanías más pequeñas,、mm. creo que es más importante.、Sí. Llegar, por ejemplo, a, al Pla o,、eh, o a, a alguna otra pequeñita,、eh, mm -hmm. que ahora no, no recuerdo, creo que fueron,、eh, no sé si fue Balsares.、Eh, Ya.、Yeah. ¿Alzabares? Sí. ¿Vale? Alzabares son las más cercanas al casco urbano. Pero no, en el caso de las vallas no fue así. Yo creo que fue más un poco porque habían emprendedores que buscaban sitio y、uh -huh. allí habían.、Eh, um, yo creo que la situación de las infraestructuras, por lo que el contacto que tengo con ADR y con el propio、no. ayuntamiento, bueno, pues. Y、sí, hace falta. Hacen falta m Hace falta meterle. u n a dotación de infraestructura. Lo que pasa es que, claro, es. Yo、mmm. quería preguntarle, María Jesús, porque también, aparte de la falta de infraestructuras en el c a m p d e l c h pero claro, ¿dónde? ¿Dónde se meten?、Eh, preguntarte también el problema que tienen、eh, estos proyectos turísticos, porque tenemos normativa、eh, para, para permitir la instalación de hoteles o de. Eh, Complejos turísticos?、Eh, nuestra apuesta no es ir por grandes proyectos.、Yeah. Ya sé que es más fácil que venga un gran inversor y contrate a 100 personas.、Eh, creo que el modelo nuestro es de, de ir dando oportunidad a la propia gente del Candelch. Bueno, sí, el que atraiga nuevos inversores siempre es interesante. Y bueno, ahí están los proyectos de camping y tal.、Eh, lo que pasa es que, bueno.、Eh, Yo creo que hay un problema muy importante de incompatibilidades entre cuando nosotros estamos difundiendo en el CAMDELT la diversificación económica, donde estamos pidiendo que un productor agrario, agrario pueda hacer、eh, turismo experiencial o que pueda prestar otros servicios y que pueda complementar sus rentas. Pues nos topamos con la realidad de que a lo mejor en su finca no puede compatibilizar usos. O hay una tramitación que tiene que hacer, que es una declaración de interés comunitario para poder、eh, abarcar una actividad que no es estrictamente agraria o ganadera. Y bueno, pues es una tramitación muy costosa, muy lenta y muy compleja que, que solo los grandes proyectos inversores son capaces de aguantar. Y como. n nosotros ese modelo,、mmm... ¿Y cómo consiguió la finca San Ramón funcionar? Madre mía, si estuviera aquí Ramón, Cristina. <risa> te Ellos p o n í a los años de tramitación, ¿no? Mucha tenacidad,、uh -huh. eh, porque date cuenta que en el caso de la finca San Ramón era una actividad económica compatibilizada con una finca que está protegida dentro del catálogo de protección de, del propio ayuntamiento. Ajá.、Uh -huh. Con lo cual, ahí había alguna cierta rareza entre que aperturas te p i d i e r a una cosa y protección te dijera que no lo p o d í a s tocar. Vale, vale. Han sufrido mucho, pero lo han conseguido. Yo creo que ellos podrían ser un. Un avance de, de las complicaciones que tiene toda la tramitación urbanística y todos los procedimientos,、uh -huh. incluso de pedir las ayudas. Bueno, pues fueron en el primer proyecto 400.000 euros los que cayeron en el Camp Delche. ¿De cuánto? ¿Del montante total? ¿Cuánto fue en el primer proyecto? En el primer programa hemos concedido ayudas de 3 millones de euros. Y este es, es un millón menos. Lástima. ¿Por qué? ¿Por qué menos? Bueno, a ver, es un millón más、eh, el otro porque、eh, vino la pandemia.、Ah. Hubo un periodo en Europa que se llamó transitorio. Y se incorporaron más fondos para seguir apoyando a, los, a las zonas rurales. Fondos para todo tipo, incluido、uh -huh. para las zonas rurales. Se incorporó un millón de euros más. Bueno, pues esperemos que no bajen esos 400.000 euros en este segundo programa líder. Claro,、no, no, la idea es incrementarlo. Por, claro, la、y、idea es. e un gran efecto demostrativo de que vamos a seguir trabajando ahí. De ahí esta entrevista, para que la gente sepa que, dónde tienen ustedes, cómo pueden contactar con ustedes. Sí, bueno, en, en internet, por redes sociales、claro. o por la, nuestra página web, galsurdealicante.es, en cualquiera de esos medios encontraríais nuestro contacto, información. Y... Porque vosotros estáis para ayudar en la tramitación farragosa para conseguir estas,、eh, estas subvenciones, porque、eh, hay que presentar los proyectos ante vosotros,、sí. ante Galsur o、sí, Galsir. a、sí. Sí, sí, la gestión de las ayudas es de la propia Consellería de Agricultura, pero digamos que nosotros somos la entidad gestora de lo que pasa、uh -huh. en nuestro territorio、Bien. y la propuesta de subvenciones la pasamos también nosotros. Pues que todo sea para emprender en el Candel y、si、subir las rentas de nuestros agricultores, porque con la rentabilidad garantizada, la producción está garantizada y por tanto el paisaje. Agrario también mantenido. Está, está mantenido y conservado correctamente. Un papelón el que hacen ustedes,、sí. imprescindible、bueno. para garantizar el futuro de nuestra belleza rural,、vale. porque la tenemos. Gracias, María Jesús. Muchas gracias por darnos la oportunidad. En Teleelch Radio Marca, La Glorieta, con r o s m a r y Alonso. El programa que madruga contigo.